El trabajador que realizaba faena de talado de árboles falleció en la comuna San Pablo. Una lamentable información. Pero vamos, q u é se puede. Vamos, vamos. Viniendo de Rago resultó con daños en un 70% producto de incendio. Detenido por carabinero, sujeto que disparaba al aire. ¡Mish! Y no le dio. No le dio. <risa> Vale por dos con cortina de agua, bomberos dos horno r e c i b i e r n nuevo carro de rescate. Bien. Oiga, es tan positiva que esta noticia se repite.、Sí. Grave accidente vehicular involucró a un director de escuela de Entre Lagos. Cabo de Carabineros es acusado de intentar quemar local nocturno. Esta cosa está que arde, dijo. Carabinero sorprende a sujetos robando Biblia desde Iglesia de Osorno. Creyente el hombre. Fue con toda fe. <risa> y presentan a candidatos al Centro Cultural de Franque. Hoy día viene con b u e n o s track. Ha llegado a Chile el gas de la risa. Le contamos. <risa> <risa> Ahí ya un adicto. <risa> a la vuelta de una pausa. De rayo de aquello. Usted ya ha conocido los titulares para la presente edición. Estamos a solo 26 minutos. 26 minutos faltan para que sean las ocho de la mañana. Que tenga una excelente jornada usted en lo laboral. Bueno, en todo lo que vaya a realizar este día. Saludando a Alfonso, que está de onomástico. Felicidades, Alfonso. Que tengas un excelente día. Como para todos quienes ya están trabajando y aquellos que. Algunos están terminando el turno también. ¿eh? Algunos que nunca han trabajado. Sí, algunos que nunca han trabajado también. Saludos para ustedes. h o y sí existen estos tipos que no trabajan. Claro. Yo conozco un par. Yo igual conozco un、varios. par. Y eso es para, para,、no, para no ofender al resto. Que dice que está en un proceso de reflexión. En un retiro.、Y、otros están esperando su oportunidad. Se, se están reencontrando consigo mismos. Sí, hay gente que no, no se puede reencontrar. No, no, no. ¿eh? no hay caso que se reencuentren. Hay algunos que no quieren trabajar para no perder la antigüedad. Sí. <risa> Oiga, esto nos contó el Fidesz Van, es lamentable noticia, pero hay que contarlo también.、Eh, un trabajador que reza a l i faena de talado de árbol falleció en la comuna de San Pablo. La persona que fue encontrada fallecida fue i d e n t i f i c a d o como don Oscar Javier Bustamante Ari m e n d e z 59 años, quien. realizaba faena de ta, talado de eucaliptus y uno de ellos cayó sobre él, p r e s i e n d o en el lugar. El hecho fue confirmado porque era dinero de retén de Pampa Leire quienes concurrieron al lugar del suceso, dando cuenta al fiscal de turno que determinó la presencia de la CIP en el sitio del suceso. Agradecer a la gente que nos llamó por teléfono con esta nota. En ¿eh? la noche nos llamaron ahí. Agradecer a nuestro nuevo mejor amigo que tenemos ahí que nos llamó para avisarnos este, la, de esta lamentable noticia. 24 son los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Hay que clarificar también que apareció un b o t o n c i t o al final de las notas en w w w p a i l o c l que son las mismas que estamos leyendo y es un signo más uno. Si usted、ya. tiene una cuenta Gmail, por ejemplo, ya y está revisándola, puede pinchar ahí y nos darnos un voto de positivo. Que es una recomendación, no se envía nadie. Le, la primera vez que usted lo haga, le va a salir un cuadrito en que dice: Usted quiere votar por esta nota, y usted dice que sí. Y de ahí para adelante nunca más le va a preguntar. ¿Ya? Es un detalle porque alguien nos ha preguntado ahí, uno s amigos, y dice: ¿Y ¿Ese b o t o n c i t o qué significa? Ah, ok. ¿Ya? Perfecto. Bueno, alrededor de las 14.30 horas、eh, se produjo un incendio en una vivienda del sector de r a h w a lo que ocasionó daño a un 70% de la estructura de material ligero, y hasta donde llegaron voluntarios del Cuerpo Bombero Dos Hornos. El siniestro tuvo lugar en la calle. Santa Lucía 2160, el lugar donde se ubica una vivienda material ligero de un piso propiedad de Zafira Lapicheo Caucao de 72 años, la cual habitaba junto a su esposo, los cuales no resultaron lesionados pese a que el fuego causó daños en un 70% de la vivienda, solo logrando apagar las llamas el trabajo de voluntarios de la quinta, sexta y octava compañía de bomberos de Osorno a cargo del teniente segundo Rolando Treymundo. Continuamos con las informaciones a estilo propio, como siempre, País Lobo Radio. Por la palabra 101.5, mañana de aniversario. El programa. Claro, detenido por carabineros, sujeto que disparaba al aire. Y no le dio. <risa> sujeto que amenazó a transeúntes con a r m e fuego, fue detenido por carabineros este viernes, en hora de la noche. La situación se produjo cuando carabineros recibió una de n u n c i a e n t a al sentido, trasladándose a calle Lins con Brasil. donde Bien, detuvo un sujeto ¿no? que habría amenazado a personas y disparado al aire. Al controlar al individuo de 26, identificado con las iniciales como FAAD, encontraron entre sus vestimentas una pistola a follero, procediendo a su detención. El sujeto fue presentado a tribunal e imputado por amenazas con arma de fuego, porque estos bandidos las modifican. ¿Cierto? ¿Cierto? Claro que sí.、Mm. Tanta gente mala que anda, ¿no? ¿Cierto? Estamos a 22 minutos, solo 22 minutos. Nos están separando de las 8 de la mañana. Mañana nuestro aniversario es con cosas para traer. Con donaciones como en el colegio. c o en el colegio, claro. Vamos a tener que traer quiquito. ¿Te gusta el qué qué? Me gusta el qué qué. Hay unos quéques muy re buenos. ¿eh? Muy buenos. Sí. Yo reconozco que me gusta el qué qué. s Más que otras cosas、M、dulces. Ya. Los, que... los calzones rotos no te tiran mucho. ¿eh? No, la verdad que no. Un ambiente de fiesta, se vio el mediodía del sábado en Plaza de Armas. Sí, fue un ambiente de fiesta. Una cortina de agua, b a l i z a encendidas y el toque de sirena de los vehículos de emergencia en la recepción oficial del moderno carro bomba marca MAN, año 2003, modelo 8163, adquirido para el cuerpo bombero, para la unidad de rescate de la quinta compañía de bomberos de Osorno. Ya.、Yeah. Esto nos cuenta nuestro gran amigo y voluntario, además, David Muñoz. El móvil con 7.500 kilómetros de recorrido y un transporte de ocho voluntarios tuvo un costo de 50 millones de pesos y comprado en el mercado internacional corresponde al plan de adquisiciones de la institución Osornina para implementar y renovar el material rodante existente en las ocho compañías de la ciudad. El acto de recepción de la moderna máquina tuvo lugar pasado a las 12.30 horas de este sábado, ¿cierto? En、sí. Calle Maquena. Frente al edificio municipal, donde voluntarios de las seis compañías de agua levantaron una cortina de agua y de la cuarta compañía instalaron un arco de escaleras para dar la bienvenida del nuevo vehículo para los quintinos. Así le dicen a los de la quinta.、Los、Exactamente.、Quintinos. Allí estuvo el superintendente Rafael Cagua, a l e g u a n j e junto al director. General del Cuerpo de Bombero de Osorno, acompañado de los comandantes Marcelo Millar y Mauricio Becker, como de la concejala Marta Genque, y de un numeroso público que fue testigo del momento histórico que e s t a b a viendo los directivos y voluntarios de la Quinta Compañía de Bomberos. ¿Mm? La moderna máquina. Una avanzada tecnología e implementada con el equipamiento necesario para el rescate vehicular y de personas atrapadas en áreas de difícil acceso fue traída desde Santiago por la tripulación conformada por el capitán de la compañía, Claudio j a r a el Silva, el teniente de máquina Víctor Alarcón, el teniente primero y el voluntario Luis Garnica. Bien por ello. A esa compañía pertenece e Sergio l s e y también Marcelo. Sí, Sergio Son... Silva, nuestro colega y Marcelo. v a e l o e n t i n o son 15 ahora tienen que solamente hacer、eh, el carrete de inauguración de la máquina que seguro lo van a hacer a lujo r u b o o、oh, ya no no sé no sé no, reconozco、nada. que no no sé hoy、oh, estoy desconectado del chat por eso no me han hablado así, Entonces, si、tú... Estamos a 19 minutos de las 8 de la mañana, solo 19, no queda nada, apresúrese, vamos, vamos, vamos arriba, vamos. arriba Arriba los corazones、ah. Este fin de semana también se produjo un accidente de tránsito en la ruta P153 en la comuna de Puyehue, resultando un peatón grave con riesgo vital, quien permanece en el hospital Vaseo Sorno. Según lo establecido hasta el momento, el director de la Escuela Municipal Entre Lago, Francisco Manzano Montesino, transitaba por la mencionada ruta de norte a sur en un furgón Hyundai, cuando por razones que son materia de la investigación impactó al peatón identificado como don Ezequiel Alejandro g u a l a m á n Ríos, de 39 años. La víctima habría sido diagnosticada en el centro asistencial con tex cerrado, fractura craneana, lesiones carácter grave con riesgo vital. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros de la t e n e n c i a de Entre Lagos. Continuamos con informaciones. Le y yo e s o sobremojado. ¿eh? Sí. Les pasa una que otra.、Oye. No salen ¿Qué de los titulares. que arde. Así es, porque este fin de semana, en hora de la madrugada, nos cuentan los chicos del Ranco.cl. Bombero de Rebueno debió concurrir a una emergencia ocurrida en un inmueble ubicado en calle Aníbal Pinto, esquina d Higgins, y que finalmente resultó ser un local nocturno conocido como El Bodegón. Al llegar el móvil B4 al lugar, el sinietro s ya estaba extinto y controlado por los propios moradores del lugar sin llegar a ser realmente necesaria la intervención de los voluntarios de turno. Hasta ahí la noticia es una、ya. más. Incluso la foto que muestran del daño es bastante menor. ¿Te fijas? Claro. Pero aquí va lo bueno. <risa> ya, e segunda antecedente sabrosa. Por, la par por parte de la fiscalía. La fiscalía lo dijo. Al momento de cometerse el ilícito, la casa habría sido regada con benzina para posteriormente ser prendida con un fósforo. Ahí fue donde se pudo apreciar en toda su magnitud la irracionalidad del hecho, ya que la casa comenzó a arder fuertemente, pues el combustible prendió con rapidez. Claro que una vez consumido, este bajó su intensidad sin haber producido la ignición necesaria en la madera. Mira qué simpático. y、yeah. A A mí me ha basado eso cuando quería hacer fuego.、Empezó. ¿Cómo así? Perdón. Se quemó la benzina, pero no el palo. Ya.、Yeah. a、ah, a、yeah. David Conchera, minchador del local, señala que el causante del suceso fue una persona que, por estar en estado de ebriedad, se le negó la entrada al local. Creemos que se sintió mal, ya que hubo personas que sí pudieron ingresar. Después de esto, se retira y, luego de unos 15 minutos, toma represalia, regresando al local, rociándolo con benzina, haciéndolo estallar y dándose a la fuga. Gracias a los mismos clientes que están en el local, se reaccionó de forma acertada. Ya que también teníamos cosas a manos para extinguirlo rápidamente. De hecho, ya estaba extinguido cuando llegaron carabineros y bomberos. Los daños aún se están evaluando, pero se calcula que varía entre unos 300 mil pesos, un millón de pesos. A él no le estará poniendo mucho. ¿Cuánto? 300 mil、mm. a medio millón de pesos. Como empresa, dice el administrador David Contreras, Ya se hizo la denuncia correspondiente. Hemos estado dando declaraciones durante la noche y lo que va del día. La persona ya fue detenida, reconoció los hechos y por el momento el objetivo está cumplido, que dar con la persona. De esta forma se dio a conocer la identidad. el identidad del único sujeto responsable del hecho. Ahí vamos. El cabo de carabinero, Javier Andrés Vera Ojeda.、Oh. Que durante la noche se encontraba no. disfrutando de un periodo de Franco. y l ata francamente mi cabo presentable la anduvo、ah, no. ah, no. d e la bebender a uniformado que se desempeña <ríe> en el retén mantilhue fue formalizado por el fiscal de nuestra、Malcomo. ciudad dice el ranco cl s e r g i o fuente por el del i t o de incendio frustrado de b i d o a esto el cabo de carenos quedó por el momento con medios cautelares Solo quince minutos nos separan de las ocho de la mañana en pantalla. Para quienes nos siguen online, está viendo la imagen de nuestra mascota del programa. A un año de, del nacimiento de este programa, ahora ya tenemos nuestra tenemos mascota, mascota oficial. Mascota. Que curiosamente no es un lobo. No, no. Ya para eso tiene. Con un, con un animal. En el programa basta. ¿eh? ¿Cierto c i e r t amiguito? ¡Catorce! solo catorce, son los minutos Pero, que falta para que se haga. Eso sea todo pasó cuando todo estaba f i e b r a d o y continúa f i e b r a d o、uh, Es una cosa de loco. Imagínese yo que lo tengo que soportar todos los días a esta hora. ¿Sabes qué? Otra, esto también t e a n d a fibra. o ¿eh? Claro. ¿Sabes q u e presentan candidatos al Centro Cultural de Franque? No, me digas. Sí, te digo. Y me pillaste volando. ¡Ah! ¿Qué? No, pero yo te lo digo. ¿Ah? Yo te lo comento al tiro porque vamos a cerrar con la otra. Entonces, porque con la presentación oficial de los t r e candidatos e c a la presidenta del Centro Cultural, Franque Pampa l e g r e la organización franquina, devolvamos a su proceso para la elección de su nueva directiva 2011-2013, el cual se realizará. El próximo domingo 7 de agosto, en dependencia de la entidad ubicada en calle Héroes de la Concepción, a un costado del actual Cefan Pampa Alegre. Los candidatos son. n、yeah. Juan Almonacid, Caterina Álvarez, Carmen Arevalo, Leonarda Barrientos, Marco Bernier, Freddy Castro, Eliana Catered, Mary Fuentealba, Elga l o a e z Adit Martínez, s i g i Fredo Molina, Rosana Peña. y hugo todos r r e s t o dirigentes sociales de frankie pampa l e i r e con una importante e x p e r i e n c i a en el ámbito comunitario no le quedó claro w w w p a i s l o c l está en la s fotografía s porque con foto y todo e h y ahora s í me voy por l o s o t r o s que está n a fiebre a Ya, d o ok. s s t a usted porque... ha llegado a chile el gas de la risa pero eso le vamos a comentar en un ratito más sabe por qué porque ahora Vamos a leer otra información. Era para que usted se mantenga en la sintonía, que、claro. está esperando esto y no tiene idea de qué se trata. Era solamente para refrescarle la memoria. Bueno, y hace también que uno se confunda. Yo, de hecho, e s t a d o ocupando e l g a s de la risa. Claro, y, ay, ay, ay, pero esto no es para reírse. Transparentemos, lo que pasa es que nos enredamos la pauta. Yo llevo de l n o r t e Claudia se lo saltaba y yo trataba de volver. Le decía,、ah", y, y si no, así, vamos a volver. Y seguía. Es que el titular es muy parecido porque la anterior decía,、ah, sí. Cabo de Carabinero es acusado de intentar quebrar l lo, local nocturno. Y la próxima, yo la miré así al pasar y, carabinero. Entonces, es, es otra vez、si claro. se q u i v o c ó n u e v a m e n t e Como está dos veces el titular la, de los bomberos. Sí, t i e n e razón. Puede ser, puede ser. Ya, pero le cuento ahora sí que sí. Y haga cuenta como que no ha pasado nada. Carabinero、no、sorprende a sujeto robando Biblia desde iglesia de Osorno. El tipo era creyente. Creyente el hombre, ¿ah? ¿eh? Se ¿Eh? tenía fe. Sí. No. Si Dios quiere. <risa> esto, mira, una... Si Dios quiere, esto me va a resultar, dijo. <risa> Dice la lengua que estaba a fuera con un amigo y dijo: Mira, según dijo Corintios 12, 23. No, eso no lo dijo. ¿Qué lo dijo? Mira. No, dijo. si él no iba a ir y escuchó que le dijeron: Levántate y anda. Y fue. Bueno, esto pasó minutos antes de la estrena de la hogar de este domingo. ¿eh? Fueron detenidos dos sujetos luego que f u e r a n sorprendidos robando una Biblia desde una iglesia de Osorno. Escuchó bien. Según lo informado、ah, personal de Carabineros de la tercera comisaría de Rahue, llegaron hasta calle República y Contalca, donde momentos antes un grupo de sujetos sospechosos había, al parecer, ingresado hasta la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. s e n c u e n t r a v e z mismo. ¿eh? Esta señora del orden Carabinero de esa forma sorprendió a GSR de 19 años, q u e i m portaba consigo una Biblia que momentos、ya. antes había sustraído de la mencionada iglesia y quien había realizado su o f i c r í a junto a FJFM, porque más encima de radio, u s t e de d 21 años, <risa> en frecuencia modulada también.、Claro. Los cuales habían ingresado a la santa construcción mediante la rotura de una ventana.、Ya. Oye, que me dicen que la ventana que, que. Dos por tres, decía, pero no. Asumo que dos por tres. Dos por tres es mucho, así que no le quise colocar eso.、Mejor. Pero ventana de iglesia, pues. Ventana grande.、O、ventana en... grande. Oye, pero es cara, entonces.、Pues. Dos por tres, claro. Son cinco. <risa> dos por tres, cinco, ¿cómo es <risa> eso? Estuve afiderado. Y apuesto que varios dijeron que sí con la cabeza, m i a a h miércale ya q u é pasó ahora pero un p rito、eh. ¿Mm? ¿Qué pasó justo que hacer espérate q u é pasó estamos en espera de,、sí. de conocer información del reporte que se está entregando a esta hora allí está anotando mi colega se escucha el teclado allí、eh? vamos a cortar la cortina musical ¿Dónde? justo g u e es escuchar e algo、Muy、justo que es er dice retende la primera compañía fuego en dependencias、eh, de pen, dependencias traseras、eh, va a bomberos para allá en este momento va a bomberos estamos lo que usa usted del teclado es que estamos Justamente tuiteando esta información, vamos a estar atentos. Estoy, estoy medio. Per... Esto fue con las dependencias de la misma unidad de carabineros, ¿verdad? Justo que dice retén, retén, primera compañía. No no es primera compañía, Retén. Estoy como mareado con la información. n justo que dice? ¿Está es la primera compañía? ¿Está, está Carabineros? carabineros ¿Qué c dice? s Las centrales de compañía. Esto como me perdí. No, es que e central, l centralistas se. Chévere, nos marió con nos marió la, la noticia de la iglesia. Vamos a preguntarle a Sergio, que el bombero aprovechando. r e a l e n t e estamos preguntando si es la primera. ¿Lo saco del aire? No, no necesito.、Okay. Vamos a mantenernos ahí. Si nos retan, nos retarán e l aire. Por, a ver. Porque es importante, porque v a a escuchar ustedes la, la sirena. Es, es un principio de incendio, ya con fuego. Eh. Vamos a ver. Sí, efectivamente, Sergio Sirva, nuestro colega voluntario, nos ayuda y efectivamente nos ayuda, con que es la primera, efectivamente, carabinero sería. Primera c o m i s a r í a de carabinero, justo、sí. que dice, fuego en dependencias interiores. Traseras, no dicen dependencias traseras. No, sí, interior. Esa es la sirena que se está escuchando en e s t o s momento. s Entonces, para los voluntarios que no tienen radio, lo vamos a transmitir. Y para la gente que, que está escuchando entonces la transmisión del 101.5, darles el paso a los carros de bombero, por favor. Bastante complicado. Ojo, que Rodríguez no es tan aceitable. Y es lo más cercano. Así que tienen que subir por Bilbao. Y doblar justamente justo g e y s e r Así que.、Eh, Dame una pausa. Ok. Ok. Bueno, ya vamos a complementar la información con respecto al sujeto que robó la Biblia desde la, desde la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. En eso estábamos. Y por cierto, otras informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes, como esta misma que está, vamos a ampliar con respecto a estos primeros antecedentes que hemos entregado con respecto al fuego que habría en dependencias al interior. De la primera comisaría de carabineros. Eso es, mi colega está por allí recabando antecedentes para poder compartirlos con todos quienes están en la sintonía de Radio La Palabra y a esta hora dispuestos a disfrutar de la música, de las informaciones a estilo propio y le acompañamos en su transitar hacia el trabajo. Reiteramos el llamado a dar la preferencia a los vehículos de emergencia que se desplazan hacia el lugar donde se produce en este momento la noticia, que es en calle Justo g a i s e Vamos a en breve a entregar y reportar mayores antecedentes a medida de que vayamos obteniendo aquellos, ¿eh? para que usted se mantenga junto a nosotros. Estamos solo a seis minutos, solo seis minutos restan para que sean las ocho de la mañana. Muchos están regresando a clases el día de hoy. Les deseamos que tengan una excelente jornada, una mejor semana, comenzando un nuevo mes ya. Saludando a Alfonso, que está de onomástico. Felicidades, Alfonso, que tengas un excelente día también. Perfecto, estamos ya listos para poder entregar mayores antecedentes de este hecho. Vamos a ver, vamos a reanudar el diálogo con mi colega, quien está ahí muy atento para recabar mayores antecedentes, más allá de, lo, de los primeros que ya hemos compartido con ustedes. c r i s t i a n ¿tienes algún otro dato que, que entregarnos? Al parecer, en el momento, aún no hay mayores antecedentes. Muy bien. Estamos a solo cinco minutos de las ocho de la mañana. Vamos a continuar con informaciones. Ya vamos a establecer contacto con mi colega, quien se desplaza al lugar donde se produce la noticia en estos momentos. Vamos a retomar esta información que quedó a medias. Minutos antes de las tres de la madrugada de este domingo fueron detenidos dos sujetos luego que fueran sorprendidos robando una Biblia desde una iglesia de Osorno. Según lo informado, personal de carabineros de la Tercera c o m i s a r í a de r a g w llegaron hasta Calle República, con Talca, donde momentos antes un grupo de sujetos sospechosos había, al parecer, ingresado hasta la iglesia nuestra, Señora de Lourdes. Carabineros, De esta forma sorprendió a este sujeto con iniciales GJER de 19 años, quien portaba consigo una Biblia que momentos antes había sustraído de la mencionada iglesia y quien había realizado su fechoría junto a otro sujeto de iniciales FJFM de 21 años, los cuales habían ingresado a la santa construcción mediante la rotura de una ventana. Los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición de la Fiscalía, quien dispuso su presentación de estos sujetos al Juzgado de Garantía de Osorno en horas de la mañana del día domingo, como imputados por robo en un lugar no habitado. Esa es la información completa. Nosotros vamos a hacer un breve corte publicitario. A la vuelta, vamos a estar ya ampliando la información que. Tiene obviamente en estos momentos a los voluntarios de bomberos. Dirigiéndose al lugar y a muchos ya en el lugar, en justo g u i c e allí donde está la primera comisaría, allí se produce la emergencia, fuego al interior de las dependencias de Carabineros. Según el primer reporte, estaremos ampliando con la información que nos va a proporcionar nuestro colega Cristian Lobo, quien se dirige al lugar. Vamos y volvemos. Estamos a solo dos minutos, solo dos minutos nos separan de las ocho de la mañana. <risa> Estamos de vuelta, estamos de regreso ya y vamos a establecer contacto de inmediato con nuestro colega Cristian Lobo, quien está en terreno. Cristian. Gracias, Claudio. <risa> te escuchamos, Oye, te escuchamos. ¿Qué tiempo que no hacíamos esto? ¿eh? Oye, mucho tiempo. Suena, suena hasta distinto. Suena hasta distinto.、Eh, no, no se mete un eco, ¿no? No, pero no. sí mucho ruido ambiente, el desplazamiento de los móviles cercanos a usted allí se escucha muchísimo. Estamos、eh, llegando a. Esto es máquina con Colón. Maquina con Colón, deja a b r Oye, qué rápido. Si, ¿sí, i t e cree? Sí. Le voy a decir que está muy helado el viento. Ya. Está heladísimo el viento. Y nosotros nos vamos a, a ver el tema de la emergencia, que estaba aquí en justo g a i s a Ya. ¿De a c u e r o Para eso salimos. Para Correcto. Que u s t e sepa, en tanto le podemos decir que el transporte y, y locomoción colectiva particular y todo, se ve todo muy tranquilo. Estudiantes en las calles se ven. Fíjate que no. no. Lo único estudiante que vi, pero no alcancé a distinguir el, las lolitas, de q u e uniforme r a s estaban entrando al supermercado, v e s t á en la plazuela.、Yeah. Estaban esperando, haciendo guardia para entrar. Fue como lo único estudiante que vi. A lo s otro s no, no he visto más.、Yeah. Aquí hay uno.、Espérate. Estoy pasando ya lo, por, por la parte de atrás del Carmela Carvajal. Ok. Hay un par de lolitos de uniforme. s Me parecen todos tan jóvenes. Pero podrías <risa> conversar con ellos después. Claro, Ahora, te podríamos hasta preguntar, espérame, a ver. A ver. A ver, porque、si si、tú sabes que los, los Lolos s son、eh, valientes hasta ...hasta que uno se acerca. <risa> claro. A ver, están fumando, q u é terrible.、Si、yo también, l o h i s pero me duró poco. Sí. Hola, <risa>、pues、chicas,、eh, soy de Radio La Palabra. De, ¿Usted está estudiando? ¿van a, ¿A dónde van a ver? Al liceo. Al... ¿Cuál liceo?、Para、Leonardo da Vinci. ¿Tienen clase? Sí. ¿Tienen clase? ¿Qué t i e e clases? n hacen acá? Eh, eh, <risas> Estamos、eh, esperando ahora. Estamos la... la...、no, haciendo horas. Esperando para entrar. a clase es e n t r a m d o a las ocho. e n t r a n a las ocho. Sí. í c r i s t i a n Yo salí. Daniela. ¿Cristian? n c ó m está? á c ó e s t c ó m o está? á c ó e s t c ó m está? á c ó o está? ¿Cómo e s t i c ó c ó m o está? á c ó está? ¿Cómo está? á c ó c ó m s t á c ó c ó m s t á c ó c ó m s t á c ó c ó m s t á ¿Cómo e o s e s c ó está? á c está? á c está? á c ó m s c ó m c ó m o e ¿Cuatro y m e d i o dónde estamos? Están haciendo hora para ingresar a clase, s ingresan a las ocho, ¿cierto? Sí. ¿Le podrías haber avisado que son las ocho o dos? e r a el t i m p o y después no me sé s i acá, se escucha. El viento lo trajo por acá. Ya. Ay, lo, ya. lo que no hay、eh, clase es en el, el Lizzo Carmelo Carvajal. Ya, sí, siguen, toma, ¿eh? siguen toma. Siguen toma. Siguen toma. Aquí lamentablemente algunas sillas botadas, rotas, se alcanzan a ver. Esperemos que. Esperemos que no sea la. La tónica. Ya. No veo Allá se v e los bomberos. Disculpe lo lento, pero ¿Sí? voy en el auto armando. La mitad <ríe> a pie, la mitad andando. <ríe> Oye, e se t o y s ve cuánta presencia bomberil, cuántas compañías.、Eh. Pero yo veo, aquí donde voy, yo veo dos carros. Ya. Es que m e s o n a b a que, bueno, la gente sabe, lo mandó Rodríguez, no está habilitado.、Pues、está, Rodríguez está habilitado solamente hasta Colón. Claro. Lamentablemente está más un poco más arriba. Y、claro. solamente pueden entrar por acá. Y ahí está la entrada y salida de todos los carros de la primera y de la prefectura. Ya.、Yeah. que no deben ser menos, yo por lo menos、claro. he visto unos 20. Imagínate, entonces produce todo este a t a c h a m i e n t o Por ejemplo, el carro que justamente venían, han vuelto algunos carineros de tránsito también, están tratando de controlar. Más los voluntarios que llegaron en vehículo. Complicado que. vamos a a p r o v e c h a r que el carabinero corto el tránsito estamos subiendo por Colón y claro está tratando está diciendo el carabinero que no, no se pueden pasar más vehículos porque la calle no da más esta es la entrada también de la empresa Creo ya、yeah, correcto también están reconstruyendo aquí la escuela que se encuentra aquí la de u n i l a f a l l s ya、yeah. cierto Uno, cuatro dos, tres, cuatro carros veo la primera compañía la segunda y La quinta, justo、ya. lo que hablábamos del sub que recibió el... Oye, y lo que convoca a Bombero, s y por supuesto que te hizo caminar hasta este lugar, el tema del fuego,、eh, sí. ¿se ve controlado? ¿Se, se ve controlado? Veo al, veo al comandante Marcelo Villas. Ya. Vamos si... Podemos Ma... conversar con él. El... Dame, dame una pausa. Ya. Te, te voy a c o r t a r te llamo e l tiro para tratar de. ¿Me de llamas、cazar. tú o te llamo yo? Yo te llamo. Ok, perfecto. Ahí estaba el contacto con mi colega Cristian Lobo, quien se encuentra en terreno con respecto a cubrir un poco más esta información preliminar que hemos entregado y que de a poco se va complementando con mayores datos. Ocho de la mañana, cinco minutos. ocho y cinco minutos. Con informaciones, bueno, este es、eh, un tema para debatir y que por cierto está llamando mucho la atención porque lo decíamos en titulares: ha llegado a Chile el gas de la risa. ¿Qué se pregunta usted de qué trata esto? Le cuento de inmediato: la detección en locales del consumo entre menores de un gas denominado el gas de la risa. Es óxido nitroso vendido en ampollas de vidrio o metálicas, se disparan las alarmas. Claro, el óxido nitroso en pequeñas cantidades se utiliza como anestésico externo y ocasional para operaciones indoloras y también se emplea en la repostería. Con un sifón o también、eh, las cápsulas como agente espumante para batir. También se emplea para aumentar la potencia de los motores en los vehículos. Este tipo de cápsulas o bombonas de óxido nitroso se pueden adquirir en comercios de automóviles, armerías, hostelería e incluso grandes almacenes. Esta droga se puede calificar incluso como veneno. Por los efectos que podría provocar a largo plazo y, sobre todo, a grandes dosis. Aunque eso no es nada, ya que también se ha dado un caso de jóvenes que beben copas de bebida cola mezclada con esta sustancia, lo cual es muy perjudicial para la salud. Ahora, si usted quiere conocer más acerca de este gas para la risa o gas de la risa, entonces tiene que simplemente. Ir a www.paislobo.cl y ahí está con titular y toda la información. p i n c h a allí. Es un comunicado, un estudio muy extenso que usted puede conocer en detalle visitando la página antes mencionada. Son las ocho de la mañana con siete minutos, ocho y siete minutos. En breve ya estaremos en contacto nuevamente con Cristian Lobo, quien se encuentra en calle Justo Gais, e allá donde está la primera comisaría, donde se producía. Este llamado de, de emergencia, al parecer ahí lo tenemos. Deme un segundo. Cristian. Cristian. Estás al aire, cuidado, te escuchamos. Sí, sí, estamos, estamos al aire, si tengo un retorno, no alcanza a escuchar. Es un poco más relajado en nuestro programa que otros, así sí, que vamos dándose lujo. Estamos junto al comandante Marcelo m i l l a r que gentilmente nos está atendiendo por segunda vez. Si、sí, n o p u e d e entregar detalles de la emergencia. Sí, buenos días. Un、eh, principio incendio en la prefectura de Carabinero, en la parte posterior, donde están ubicados unos camarines. Hubo una falla eléctrica de un enchufe. Se, a raíz de lo mismo se produjo un principio incendio, lo que afectó a una pared. Interior, registrándose algunos daños menores, pero la situación está totalmente controlada.、Eh, ¿Dificultades para llegar? Sí, bueno, un poco de dificultades con el tránsito. que h a y d o Rodríguez, todos sabemos que está siendo、eh, reconstruida y, evidentemente,、eh, hay algunas、eh, inter interferencias, pero、eh, buscando las vías alternativas llegamos sin ningún inconveniente. Aprovechando el tiempo, abusando un poquito, el nuevo carro, ¿qué significa esto? Bueno, un, un nuevo carro que llegó para la quinta compañía, que viene a reforzar el parque automotriz. Es un vehículo、eh, man que llegó de Europa, tiene 7.000 kilómetros, costó 50 millones de pesos, 50 millones de pesos que fueron absorbidos íntegramente por el cuerpo bombero de Osorno.、Eh, recordemos que en la reciente campaña del sobre se recolectaron 55 millones y eso nos permitió、eh, adquirir esta máquina. Salimos casi topados, pero nos permitió renovar un material que era bastante importante para, nuestro, para nuestra institución. Ok, muchas gracias, comandante. Gracias a ti. Ahí está el comandante Marcelo Villas, siempre muy gentil atendiendo、uh, a, a la prensa, lo... justamente para e n t e g a r tranquilidad. Oye, q u é bien que, que tenemos entonces los antecedentes de, de primera fuente de lo ocurrido allí en, en la primera comisaría. Y también de paso conocer un poquito más acerca de esta adquisición de, del nuevo carro para la quinta compañía de bomberos. ¿eh? Sí, nosotros vamos a volver. p e m p e z a m o s a subir a la prefectura, pero vamos a dejar que pase primero el b o c h a r d o Ya. Nosotros decíamos que por segunda vez porque habíamos estado conversando con él y tuvo que e n c h a r justamente a dependencia. Ya. Y, y, y luego, no, gentilmente no. No atendió de regreso. No pasó mayor. e s Bueno, c u e de i n e r o s tiene preparación para este tipo de casos, pero mejor que eso sobre, dijo mi abuelita, a que falte. Claro. <risa> así que、eh, llegó Bombero, la situación estaba prácticamente controlada y simplemente supervisaron. Ahora, ellos trabajan siempre muy mancomunadamente en este tipo de, de, de siniestros, así que también hubo preocupación de Bombero s para que no pase mayores. Claro. Y hay que decir que igual, e、eh, oye, oye Cristian. ¿Te c h a r o n los perros, parece? ¿eh? Ah, bueno, es que las motos, pues los vehículos atraen a los perros. Ahora,、no、pero si perros. Tú, no andas, tú no andas ni en moto ni en vehículo. No, no, pero mi cabo sí, pues ahí estaba mi... Ah, ya. Estaba、okay. aquí, en toda la esquina. <risa> que simpáticamente, ¿quieres que te dé algo s i m p á t i c o Ya. Está haciendo tránsito un carabinero. Perfecto. Llegó un cabo en moto. ¿Y cómo está el tránsito fluido? Sí, no sé, está fluido, p o e el detalle es que el carabinero lo miró, pero no le dio la pasada a la moto. Ya. Hizo su tránsito normal nomás. Claro. Hasta que terminó. Y eso logró que los perritos se acercaran a ladrarle a las ruedas. Ah, ya, perfecto. Ahora, para que la gente sepa, los perros siguen a las ruedas porque las gomas tienen la particularidad de absorber mucho olor. Entre ellos, olor de perros. Claro. Y cuando da vuelta, el perro se confunde y piensa que hay perro ahí y le ladra a las ruedas. Ya. Esa es e la mejora. Esa es, la, esa es la, la, la explicación lógica del por qué los perros siempre van a ladrar a las gomas de los vehículos. Y la muerden y se enojan. Y es porque también los perritos se han fijado que van a e s t á r estacionados. Huelen y le echan su, su p i c h í Para marcar el territorio. Claro. Y esa rueda sale a dar vuelta y se encuentra con un perro y el perro. Claro. Senta se r a confundirse. Exactamente. Oiga, ¿qué estela? Sí, más o menos la, la sensación térmica. Para usted que anda ahí en, la, en las calles de la ciudad.、Pero、decíamos que había 4 grados. Yo. Yo, yo creo que es un poquito menos. Sí. e l vientecillo aquel es bastante,、yeah. bastante helado. ¿no? ¿En qué punto específico te encuentras en este momento? En este momento. ¿En <risa> este momento? En este momento. Me entendí. Me entendí,、eh, me entendí dice Alexis Sánchez. Sí. Me entendí.、Eh, estoy en estos momentos en juicio de g i e s e r con máquinas. e s t a、ah. haciendo bastante. ¿No has avanzado no, mucho entonces? No, que vengo de vuelta, estaba conversando con el comandante. Ya. que Se volvió el trabajo, parece que se iba a pie. Claro.、En、todo caso complicado, le preguntábamos por q u e muchos de los voluntarios dejaron a una cuadra, dos cuadras sus vehículos. Llegan en vehículos particulares, no, no todos llegan en el carro. Exacto. y Eso significa correr, mala vestimenta. Entonces, se les complica un poco. El Calle Rodríguez no ha sido la primera vez que se ha visto.、Eh, compl ha complicado el trabajo de c o m b e r i r Ah, te quería comentar que、ya. estamos en la puesta de la primera piedra. ¿La primera piedra de qué? De. <risa> Del, del nuevo edificio de la prefectura, del que、Ajá. se estaba quemando. Ah, ya, ok. Yo pensaba que, era que el r a que que esté libre de pecado lance la primera piedra. <risa> yo creo que podría haberse hecho ese día. <risa> <risa> ya, pero cuéntame acerca de esa actividad. Cuéntame, cuéntame. El... Pero cuéntanos, cuéntanos más、ah, bien. Este cuento. <risa> ok. Que el frío me hace diferente. Está espectacular por mi garganta.、Sí. El. el Eso fue el día viernes, estuvieron todos, hicimos varias preguntas que vamos a ir develando en el sitio web.、Ah, esperemos que el día de hoy tengamos、yeah. con el general、eh, v a l d e z b u t i n que es el general de zona. o、okay. b v i a m e n t e le preguntamos qué significaba esto, nos dijo que había importancia, obviamente le ha puesto la primera piedra, pero también le aprovechamos a preguntar qué pasaba con las manifestaciones estudiantiles.、Pero、¿Qué que, dijo? Que estaba bien, que esto era un or, un, una institución que funcionaba a nivel nacional, pero nosotros decíamos, en Santiago hubo. y hay e n f r e n t a m i e n t o en carabineros porque acá no、yeah. Bueno, que él destacaba que eso que por ejemplo acá no son ni en p u e r t o m o n t t habían habido mayor enfrentamiento no habían habido en la práctica e n f r e n t a m i e n t o entre carabineros y estudiantes luego conversamos con el coronel nas y le preguntamos la pregunta e n c ó m o d a del día que era que habían robado en el colegio en el, en el liceo perdón Carme, carmela carvajal、yeah. que se encuentra a cuadra y media de de la primera comisaría como、oh, está sí, y、eh, bueno él n o respondió que bueno es que,、eh, que efectivamente ya sucedió eso pero hay que dos cosas que considerar que se mantiene personal de guardia pero para atender público no, no necesariamente para, para cuidar los alrededores、eh, y eh, que también había pers personas al interior del, del liceo ya、yeah. Y por lo tanto, el robo fue de noche y la denuncia fue d e mediodía. Entonces, se e s t á investigando que.、Okay? Y también conversamos con el diputado o j e d a Y le preguntamos. La otra pregunta es: ¿Qué cómo. o dijo el diputado o j e d a Le preguntamos los cuestionamientos que se h a hecho Carabineros. Porque hay algunos cuestionamientos que se han hecho ver en la Comisión de Derechos Humanos donde él participa. Correcto. Es un muy buen político el diputado o j e d a Salió jugando. Y vamos a、sí. escuchar las <risa> declaraciones. La porque estábamos en la ceremonia a Carabineros y a mí se me ocurre. Se me ocurre preguntar aquí. También le preguntamos, él había hecho una declaración en que decía que no lo invitaban a l a c e r e m o n i a Así que le preguntamos que si lo habían invitado a esta, porque también venía el intendente. Él reclamaba que el intendente no lo invitaba. Ya. Dijo que esta vez lo invitó el gobernador. Ok. Así que estaba contento <risa> <risa> No sé,、si、es verdad e s t a b a dichoso, que nos daba no. más de alegría, dijo.、No、e n t r a en su cuerpo.、Ah. Voy en、eh, Maquena con. Pratt. Ya. ¿Sí? Prat. m a q u i n a c o n p r a t Aquí está el cajón, lo están remodelando todo. Claro. Va、ah. a ser un cajón remodelado. Exactamente. Oye, ¿Sí? eh, ¿sabías tú que. Bueno, esta es una información que estamos rescatando de MOL y dice lo siguiente al titular. ¿Aumentan a 15 los casos graves、eh, contagiados por gripe AH1N1? No, me digas. Sí. Sí. En total ya suman 23 las personas en estado grave por influenza humana y el virus AH3N2. Cerca de 70 casos se han reportado este invierno en el país.、Oh. Así es que mejor cuídate, Cristian. ¿eh? Anda cuidándote, guachito. Voy volviendo. Ya. Ok. <risa> Oye, qué lindo s los andamios que colocan estas empresas grandes. ¿eh? Sí, cierto. Son bonitos, no son, son como los. Son como para decorar interiores. <risa> Oye, y ¿y p o r q u é esto s andan tan rápido y los de la calle carrera no andan tan rápido p o r q u é no concharon a eso para hacer las reparaciones mejor hay más plata hombre、no、sé. Oye, es... igual que el su mercado q u i s i e r o n abajo c u á n t o demoraron nada muy poco、ah, no, no alcanzó a la señora de los sanguíneos hacerse la platita es que siempre van las señoras a vender a los de la construcción sí, a vender sándwiches y colaciones Ahí lleve pero esto es bonito o y e te acuerdas que los edificios lo colocan tela negra Para que no c a l g a polvillo, ¿Sí? esto coloca b l a n ¿no? c a Ah, ya, no, es que es otro nivel. Es otro nivel. Para los auditores que están en la sintonía, vamos a recordar que estamos hablando de、eh, la construcción y <risa> creemos que ahora sí, el terminar el mall que fue presentado hace como cinco años atrás, que, que iba a ser mall, cine, t i e n d a y cuantas cosas más, patio de comida y todo,、eh, y no había quedado nada. i n c l u s i v e para adornarlo un poco, por el lado de calle Maquena, colocaron una, una gigantografía de, de paisajes de, de la zona de, de muy mala calidad que se veía el pixelado. Era impresionante cómo la gente se atiborraba Claro, no, era precioso el paisaje. q u é lindo el relleno, ¿eh? ¿cierto? e Ocho de la mañana, dieciocho minutos. ¿Sigues en línea o, o.? No, de aquí, déjame llegar hasta. Si estoy como relativamente cerca. Ya. Que me siento solo.、Yo. ¿Te sientes solo? Sí. El、bueno. aire me tiene. Me, me tiene sensible. Ya. ¿Sabías tú? Tu... Bajó bastante el, el. ¿Cómo se llama? El tránsito vehicular. Ya. Lo que me llama la atención es que se juntan siempre a esta gente. Ahí por el lado de Freire, porque estoy en Freire con m a q u i n a s Ya. l c a n z o a ver los entradas y e s t a c i o n a m i e n t o de este cajón, pero por el lado de Freire,、yeah. s i e m p r e h a y gente de, como buscando trabajo. Ah.、Oh. Unas 50, 60 personas alcanzo a ver de aquí. Ya.、Yeah. Casi todo s l o s día s he visto gente ahí. Asumo que es para, para el tema de la construcción. Claro. Estoy aquí en la área verde que Don Manuel、eh, denunciaba que la sacaron, ¿de acuerdo? Ya.、Yeah. En Freire con.、Eh, maquina es para estacionar el auto ahora coloco en un auto y ya eso eso sería a ver q u é más te puedo contar cuéntame todo lo que puedas ver allá pues bueno estoy diciendo que v e o pasar la locomoción v o pasar una micro y que por maquina ya la ¿eh? locomoción colectiva pero s u p o n g o que va fuera de recorrido así que esperemos que bien q u é más le puedo contarle Ha, ¿Ha leído alguna vez esto que sale aquí en, en Maquena que dice colonización alemana en el sur de Chile? Ya, sí. Casa declarada monumento histórico. Correcto. o ¿Ah, dónde está, ves? Eso está en Maquena, esquina Cochran. e Ah, usted quizás. ¿Eh? Sí. Pues, este, no sé cómo se llama esta casa, pero tiene un nombre. frente al Hotel García Hurtado. Pero eso se, se está utilizando como, como un centro cultural o algo así. Sí, en Sofía Jot. Sí, Sofía j Correcto. Un saludo a Lidia que está encargada de c o m u n i c a c i o n e s Ya.、Yeah. Pero no hace llegar la, la, las cosas que hace. Voy a sacar la basura, pues. Este la va a sacar con tambores. Ya.、Yeah. ¿Te acuerdas que t e n e m o s un problema ahí? Más o menos importante. ¿Aún no pasa el camión o sí? No, e No, entonces sale rapidito de ahí no te van a llevar. <risa> Bien. Ocho de la mañana con veintiún minutos. Bien, no, pensé que iba a salir con maeco. Estamos pasando por el edificio. Siempre me confundo si estoy pasando por el Payagüe o el otro. ¿Es a Vilo el nombre? Por el Payagüe. s í estás pasando por el edificio Payagüe. Porque d ó n d e está la peluquería Emilio. Ese, ese es el otro. Si el otro, ¿y cómo? No, no te acuerdas. Yo no me acuerdo. Sé que son hermanitos, pero. Claro. No、lo sé. hay u de r o j a muy b o n i t a e s t a c i o n a d a acá en m a t i e n a s o sea en Cochran ¿En Cochran? Sí, ah mira tú ah, ¿eh? s í es una c Héroe de club, ya、yeah. me faltan unos viros i al lado ¿no? de <risa> ellos los viros i y fíjate si están los espejos que el otro día los estuvieron forzando no me digas, es o sea. que l o s espejos, bien l l a m a t i v o claro, lo que más llama son los espejos <risa> Bueno, aquí estamos ya llegando, ya está sacando la basura. Lo que pasa es que alguien vota mucho,、eh, ¿cómo se llama? Bolsa plástica. Ya. Es un cochino de los niños. Oye, y ojo que se habla de Osorno como una de las ciudades más limpias, ¿ah? ¿eh? Sí. Eso, porque todos la han visto después que pasa el camión. Claro, en el ratito. Pero a esa hora que llegamos nosotros a la radio, yo creo que la gente no opinaría lo mismo. Bueno, ahora están todas las bolsas aquí, Y v a n a Ya, le han c e n d i d a un perrito y a d e r e s i s t e n c i a en las bolsas. ¿eh? Oye, y otra cosa muy importante: la gente que se levanta muy temprano a buscar los cartones de las tiendas. ¿eh? Igual es una labor importante, aun cuando para ellos les representa un ingreso, es un negocio, pero también es importante la actividad que ellos realizan. Sí, sí. bueno, aquí ya esta tienda, bueno, la tienda está absolutamente cerrada. Oye, se... locales comerciales abiertos a esta hora, nada. Nada. No, no, nada, nada, Hay un. ¿Qué local es? Este? ¿Qué? ¿Una zapatería? ¿Ves?、Oh, y que temprano va a comprar zapatos a las 8 de la mañana, a ¿eh? Pero de ahí no he visto nada más. Ya. No, nada, están los supermercados que abren a las 8. ¿no? Claro. Oye, en otras ciudades de, del país abren más temprano, pero igual cierran más temprano. Sí, u e no, si la, la cosa no es tirar y abrazarse, ¿no? Claro. h esta locomoción, mira ahora, mira, justo estoy debajo de la radio. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Ya. h a s t a locomoción. Te dejo para poder. Ok, perfecto. Que vamos a perder、eh, señal. Estoy.、Okay. ¿Dónde más? Pues en Carrasco Crédito. Muy bien. e s p e r a m o s Ahí estaba el contacto con mi colega Cristian Lobo, quien fue al lugar de la emergencia. Justo que hice. Transmitimos, la verdad, prácticamente íntegramente su, su recorrido, su regreso. Y ya va a estar en breve acá en los estudios. Lo que tarda en subir al cuarto piso. Usted saque la cuenta. Hace aproximadamente.、Eh, ¿Cuánto? Unos 30 segundos que cortamos el llamado. Calcule usted cuánto va a demorar. ¿eh? Para que más o menos vaya. Eh, considerando el estado físico de, de mi colega. Vamos a continuar, le vamos a contar que son las ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Mañana, no se olvide, programa especial. Vamos a estar recordando chascarros y cosas entretenidas que hemos vivido acá en el programa. Si nuestros auditores y amigos de medios quieren venir a visitarlos, también lo pueden hacer. Vamos a estar cumpliendo mañana ya el primer año de País Lobo Radio. En Radio La Palabra, y vamos a estar compartiendo con ustedes un programa, obviamente sin alejarnos de las informaciones, un programa distinto y recordando un poco de aquellos chascarros vividos en. Este año que estamos próximos a cumplir. Ustedes, auditores, también están invitados. Si quieren participar, quieren venir, conocer cómo se hace el programa, igual. A lo mejor es muy temprano, tal vez, para algunos. Para, hoy, para otros está bien. Están desde ya invitados. ¿De qué vamos a compartir con ustedes? Bueno, vamos a compartir de todo: música, chascarros, el programa,、eh, café y cosas de. d e picoteo no le vamos a ofrecer, eso sí, somos un, un programa distinto. Vamos a celebrar de manera distinta. ¿eh? ¿Se ha fijado que todos los cumpleaños hay ramita, s papas fritas, tortas, empanadas, canapés y cosas para picar? Bueno, nosotros vamos a hacer un aniversario distinto, sin aquellas cosas. Demoró prácticamente cuatro minutos. ...en Llegar acá al cuarto piso de los estudios de radio, la palabra Estoy muy se le nota, se le nota, e ¿eh? ¿Cómo Quiero hable, ¿no? don Roberto. Don Roberto, para justificar su sueldo. Ay. Ocho de la mañana, veinticinco minutos. Ocho y v e i n t i Cristian, i n c c o por favor,、eh, tome, tome su ubicación y continúe usted. <risa> Esa es la, la del colega. ¿eh? Llegó hasta válido acá arriba. A usted lo afecta la altura, ¿eh? me he dado cuenta.、Ah, la altura, la alta y la baja también. ¿de? Claro. Ay, espérame que me coloco e l retorno. Ahora sí. No, no sé si estoy hablando. Es que todavía estoy esfiado. ¿Sí? Entonces... Lo voy a cortar un ratito. ¿sí? Por favor, sí,、Producto、porque esto lo que va a hacer. ¿no? Sí, no, no. Yo ya le hacía la invitación para que celebre usted junto a nosotros mañana nuestro primer aniversario del de programa País Lobo Radio. Pero ahora voy a dejar con ustedes, estimados amigos, amigas, ustedes que están en sintonía. al director al director de país lobo radio quien tiene unas palabras al cierre para para aportar en el programa del día de hoy cristian por favor llegó el momento bueno quiero decirle muchas gracias no, no hay a n d estamos muy contentos e s t a hoy sabes que haciendo bueno mañana vamos a repetir lo mismo pero vamos, estamos muy contentos porque nosotros ha sido una sorpresa país lobo radio fue una apuesta de radio la palabra 101.5 Una apuesta de Juan Carlos Lemarí, el director. Un respaldo también de Alejandro Lavarría. también. Una apuesta diferente en cómo entregar la información. Nosotros decíamos cuando partimos que la entregábamos con humor porque eran informaciones serias y hay que tomarlas y sopesarlas así. Y estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido la g e n t e La verdad que nos ha sorprendido mucho.、Eh, nos sorprende de repente que nos reconozcan o que alguien nos hable de un programa que hay en la radio y nos aconseje verlo. que haya gente que anote de repente y pregunte en el colectivo cuál frecuencia es o a qué hora t e r m i t e n el programa. Gente que nos sigue por internet cuando llega a la oficina, no tiene la posibilidad de la radio, nos siga. Tenemos más novedades, esperemos que Radio La Palabra siga confiando los proyectos que vamos a presentar, así que súper contentos también. Y obviamente, como decía Claudio, invitarlos a seguir con nosotros, acompañándonos mañana, a c o m p a ñ á n d o n o s mañana, recordando algunas historias que hemos, han pasado. Pasamos muchos chascarros acá adentro, podemos transparentar algunas cosas. Hubieron peleas que eran chistes y otras que no eran, que salían al aire, <risa> amurras que se pegaban algunos, desamurras que se pegaban, declaraciones de amor al aire también, de compañeros que se querían y otros que no se querían. Todo eso pasó en País Lobo Radio de、eh, una forma distinta. Como dice mi, mi amigo que lo inventamos en el aire, eso no estaba planeado y él dijo a estilo propio. Y quedó, d e s d e ese d í a Claudio Salazar con la frase, a estilo, a estilo propio. Agradecer a todos los personajes que en este programa no son personajes ficticios. Son todos reales. Son todos reales, ¿eh? por la gente que nos sigue, el m i m o el Puquín, el Pastor, y ya no me acuerdo tantos más que hay, son el cachete, son de carne y hueso. Exacto. Y eso es lo simpático q u a m b i é n y ellos escuchan y se ríen. Obviamente algunos no podemos nombrarlo s porque ostentan altos cargos. Claro que sí. <ríe> Pero todos amigos personales. Así que gracias a todos ellos. En la práctica, hoy día cumplimos el año, porque así se cuenta.、Pues、mañana sería un año más uno. Claro. De, de dos a dos, ¿no? Pero bueno.、Claro. Así que súper feliz. Oye, no pasó nada allá arriba, por, por suerte. El susto nomás. Puro humo nomás. Y todavía no estaba lista la otra construcción y ya la querían quemar, r、claro. Puro humo solamente. Bueno, pero a h muestra que la dependencia ya cumplieron su, su vida útil, ¿verdad? ¿no? Además, que como decía yo, se alcanzó a salir un poco, ellos están haciendo grandes esfuerzos por ser o p e r a t i v o La dependencia de la primera comisaría ya no dan p a m a l a Así que era necesario c a m b i a r l o Igual Que lo que pasaba abajo en la, en la tercera también ¿no? nos quedaron hartas cositas de comentar, pero mañana, mañana por la mañana, no s juntamos todo. s Estamos desde las 7:00. El la, primero s 30 minutos, p r o g r a m a de Claudio dando la hora, no radio reloj, radio reloj, ¿Ah? p r o g r a m a que también tiene su, su seguidor e ¿eh? con buena música y unos comentarios desatinados. Y después de 7:30 a 8:30 para ir luego en radio. Y si sale todo bien, ahora sí que vamos a tener en a g o s t o sorpresa s para ustedes. Sí, sí, estamos que saliendo、agosto. otro horario también así que bien sí, es que pasamos agosto si、sí, que pasamos agosto que ahora estamos al otro lado gracias chau, usted chau. cuídese queremos que u s t e d viva si <risas> <Sí. risas> gracias por la sintonía de las palabras estuvo cristian lobo allí <risa> <risa> que g <digo>? a <risa> n o ya viene anejando <risa> País Lobo está en la palabra y tú tienes la información.